Cuentos de hadas españoles El elefante y la hormiga Esta es la historia de un elefante y una hormiga Érase una vez un elefante Que vivía en un bosque Estaba orgulloso de su gran tamaño Siempre se metía con los otros animales del bosque Y se burlaba de ellos Un día, caminando por el bosque Vio un loro posado en un árbol <risa> ¿Eh, tú? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No ves que estoy pasando yo? Soy el animal más poderoso del bosque. Vamos, debes inclinarte ante mí. ¿Por qué debería inclinarme ante ti? ¿Qué? ¿No sabes con quién estás hablando? Te enseñaré a tenerme más respeto. <risa> El loro no se inclinó ante el elefante. El airado elefante agarró el árbol y empezó a moverlo. El loro no pudo descansar en el árbol nunca más y salió volando. ¡Vete, vete! ¡Huye volando! ¡Ya has visto lo que puedo hacer! ¡Sois todos muy débiles ante mí! El orgulloso elefante se puso en camino... ...como siempre fue al río a beber agua. Justo al lado del río vivía una hormiga en un pequeño hormiguero. Todos los días la hormiga recogía comida. Y todos los días el elefante molestaba a la hormiga. Hoy no era diferente... Cuando el elefante estaba bebiendo agua, vio a la hormiga ¡Tú, diminuta hormiga! ¿A dónde llevas la comida? Tengo que llevar esto a mi casa. Pronto empezará a llover. Tengo que estar preparada y recoger mucha comida <risa> ¡Ya veo! Entonces el elefante cogió agua con su enorme trompa y se la lanzó a la hormiga El agua estropeó la comida... ...y la hormiga estaba completamente empapada. Ríete de todo lo que quieras, elefante. Algún día te daré una lección. ¡Oh, qué miedo tengo! Una diminuta hormiga quiere darme a mí una lección. ¡Venga ya! Podría aplastarte fácilmente bajo mi pata. ¡Regresa a tu diminuta casa! La hormiga estaba furiosa con el elefante tan orgulloso... Juró que un día le daría una lección Tengo que hacer algo con este elefante No puede seguir molestando a todo el mundo Al día siguiente cuando la hormiga salió a recoger más comida Vio que el elefante estaba dormido Inmediatamente se le ocurrió un plan Se acercó a él sigilosamente y se deslizó por su trompa Una vez dentro empezó a morderle Siguió mordiendo al elefante hasta que éste se despertó y empezó a gritar de dolor. Ay, ¡Me duele mucho la trompa! ¿Quién está adentro? ¡Sal de ahí! ¡Me duele mucho! La hormiga lo oía gritar y seguía mordiendo. Al elefante le dolía tanto que empezó a llorar. Oh, ¡Que alguien! Por favor oh, Por favor ¿Quién es? ¿Quién está en mi trompa? Sal La hormiga oyó al elefante llorar Y salió de la trompa El elefante se sorprendió Al ver a la diminuta hormiga Tenía tanto miedo de que la hormiga volviera a morderle Que se arrodilló Y empezó a disculparse Por favor, perdóname No volveré a molestarte El elefante comprendió su error, se fue de allí y nunca más volvió a molestar a nadie <risas> Nadie es grande o pequeño, todos podemos hacer cosas si nos lo proponemos No estés orgulloso de tus habilidades, Úsalas para ayudar a los otros Niños, ¿qué hemos aprendido? Que todos tenemos nuestras propias capacidades Recordad siempre que alguien tan pequeño como una hormiga Puede hacer lo que no puede hacer un gran elefante Es verdad, ahora lo entendemos He visto cómo te metías todo el rato con Sally Solo porque le tiene miedo al agua Lo siento, no volveré a meterme con ella nunca más De hecho, le ayudaremos a superar ese miedo Pues muy bien, estoy muy orgullosa de todos vosotros